no hay otra. Que desaparezcamos nosotros. Claro, la, que, que a lo mejor debemos estar más tiempo confinado. Yo estoy pensando <risa> la últimamente la es eso, eh. en, en, en Estamos confinados ya. Claro, que, que a lo mejor Oye, tenemos de... que hacer esto de vez en cuando, ¿sabes? Cada, que... cada, X por... año, ¿Es eso, cada X años cada X años recluir a la especie humana eso es. y dejar a la naturaleza seguir su avance. Sí, que... eh, eso sí, pero pero igual de esta forma tan drástica, igual no, ¿eh? Todos car todos cartujos. Sí, sí, sí. Un, sí. un, un mes Oye,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 Javier, Sebiano, mañana, mañana hablamos. Ma, ma, mañana una noticia más positiva. Venga.